Por nada de hoy. Sí, aproximadamente dos y media de la madrugada, eh, una comisión policial procedió a la aprehensión de Fernando Adrián Rodríguez, quien intentaba ingresar en una propiedad situada en la calle Alena entre 12 de octubre y Taborda. Uh -huh. Este joven fue puesto a disposición de la fiscalía, en este caso de la número uno que está en turno, habiendo sido procesado por delito de tentativa de hurto y ha recuperado la libertad hace un par de horas por disposición de la autoridad judicial. Eso sería lo que ha pasado en la madrugada, Carlos. Mm -hmm. eh, para repasar en una frase, lo apresaron esta ma madrugada y ya está libre. Así es. Ahí está. Comisario, como siempre, muchas gracias. ¿eh? Buenos días, Chelo. Hasta luego. Eh, bueno, ahí estábamos con el comisario Almendros. Lo apresaron esta mañana. Te escuchaste, ¿no? Lo apresaron esta madrugada entrando a robar y ya está libre. Y después no entienden por qué fue la movilización de ayer. Dale.